Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. No, por favor, bueno, estamos siguiendo, veníamos siguiendo este tema, pero bueno, no, no habíamos tenido la posibilidad de dialogar con alguno de los、eh, trabajadores y trabajadoras. Te agradecemos estos minutos, sabemos que tenés ahí un ratito de tiempo para dedicarnos. Contanos、eh, brevemente, para alguien que no conoce el conflicto, cómo se originó y en qué situación se encuentra hoy. Y se originó a partir de, de la cuarentena, cuando empezó todo este conflicto de la pandemia. Eh, bueno, que el parque inevitablemente tuvo que cerrar fue una cuestión de protocolo, fue、eh, una cuestión de sanidad.、Uh -huh. eh, bueno, el parque estuvo cerrado, sigue cerrado hace nueve meses aproximadamente, y lo que se empezó a originar fue que, bueno,、eh, empezaron a haber hace tres meses aproximadamente retiros voluntarios. A partir de esta propuesta del holding del Parque de la Costa que ofreció n los retiros voluntarios que. Eh, fueron muy bajos, un 130% se ofrecieron a los trabajadores de mayor rango.、Eh, empezó a haber incertidumbre y descontento en los trabajadores porque、eh, no, tampoco teníamos respuesta de cuándo iba a presentarse un protocolo. Se veía que el parque estaba muy deteriorado, no se estaba manteniendo. Y bueno, y empezó a haber、eh, descontento entre los trabajadores. Por eso nos empezamos a organizar y a exigirle al sindicato que. Que se, que se busque la respuesta, que se hable con, con el holding del Parque de la Costa para que、eh, nos cuenten qué es lo que pensaban hacer ellos.、Uh -huh. Y bueno, y a partir de. A, a, todavía seguimos en respuestas. Hemos tenido como ocho audiencias. Este día, hoy tenemos una audiencia más.、Eh, pero el abogado del holding, representante del parque, no,、eh, no da respuestas. No están pagando los sueldos. Estamos cobrando s o l o ATP. Hay compañeros que cobran 25 pesos.、Eh, no estamos cobrando aguinaldo.、Eh, desde febrero, que no tenemos los aportes jubilatorios.、Eh, la verdad, que estamos totalmente、eh, mal, todos los compañeros.、Uh -huh. Y como te digo, no tenemos respuesta ni del holding del parque, ni tampoco desde nuestro sindicato.、Eh, ¿Cuál es el sindicato son, que el ASI los representa? Está el sindicato de pasteleros、eh, de La Verde. Y está SUTEP, Sindicato、uh -huh. Único de Trabajadores del Espectáculo Público. ¿Y eso,、eh, ¿De y cuando... estos, estos,、sí, de estos sindicatos hasta ahora, ¿se tuvieron diálogos con ellos? ¿Hubo algún tipo de interés particular, seguimiento o, o no?、Eh, mira, nosotros、eh, les exigimos movilizar para que se visibilice, se visibilice toda esta cuestión. Y cuando nosotros le propusimos eso. Recién ahí se tomó la iniciativa y e l l o s nos apoyaron. Pero después、eh, dejamos de tener totalmente diálogo. Todas las audiencias, las audiencias que se hicieron, no formamos parte, firmaron acuerdos que nosotros no estábamos de acuerdo,、mm. como bajarnos el 60% de los salarios.、Eh, en vez de, de preguntarnos y hacer、eh, un debate en asamblea de lo que queremos los trabajadores, ellos arreglan por su cuenta y después nos informan. Ya estas últimas dos audiencias ni siquiera nos informan, nos, informan, nos corrieron las asambleas.、Eh, no estamos teniendo, teniendo ningún tipo de diálogo con, con el sindicato.、Mm. El único sindicato que nos está acompañando desde el principio es el sindicato de pasteleros de la Celeste y Blanca,、mm. que ellos nos acompañaron todo, en todo momento.、Eh, pero bueno, es una situación bastante angustiante para nosotros porque no tenemos respuesta de ningún lado. Eh, por eso, bueno, queremos visibilizar la situación y que se entere la gente en la, en la situación en, en la que estamos todos los trabajadores y las trabajadoras del parque.、Mm. Somos 500 trabajadores.、Claro. ¿Hace cuántos meses que、eh, están recibiendo solo una parte del salario? Desde que empezó、eh, la cuarentena. Desde marzo. Sí, de,、eh, solamente ATP y de vez en cuando, algunas veces, algunos compañeros cobran 2.000 pesos, 1.000 Eh, pero la mayoría, algunos ni cobran.、Mm. 25 pesos he visto r e c i b i s 6 pesos de compañeros. Algunos que solo con ATP están cobrando 5 mil pesos por mí. ¿Hubo algún rumor en algún momento en las últimas semanas de la posibilidad del cierre definitivo del parque? ¿Ustedes tienen, tienen información sobre eso? No, no n o e r a n ningún tipo de información.、Mm. Hasta lo último que nos habían、eh, comunicado nosotros era que había un posible comprador. Pero tampoco nos quisieron decir nombre, dijeron que iban a tener una reunión, tampoco nos informaron qué es lo que salió en la reunión. Y ahora, bueno, está este rumor. Pero todos los que nos enteramos es a partir de de algún medio, alguna nota que, que sale.、Uh -huh. eh, así que, bueno, estamos en esta situación hoy en día. En un rato tienen la audiencia entonces en el Ministerio de Trabajo y allí ahora esperemos novedades ¿no? al respecto de esta situación bueno,、sí. de incertidumbre. Es en, el, en La Plata. Uh -huh. eh, la audiencia no se hace acá en Tigre. Nosotros, de todas maneras,、eh, como muchos compañeros, no pueden asistir y tampoco estamos en las condiciones económicas como para pagar un colectivo,、claro. ya que el sindicato no nos facilitó ese, ese colectivo para ir a La Plata,、eh, decidimos hacer la concentración acá mismo en Tigre, ya、uh -huh. que somos trabajadores de Tigre. bien. Daniela, quedamos nosotros aquí en la radio a la expectativa de que lo que pase en la reunión de hoy y, bueno, y, y a disposición para lo que quieran ir contando de cómo avanza este proceso. Esperemos que pronto con buenas noticias. Ojalá que sí, esperemos que sí. Nosotros seguimos en la lucha, vamos a tratar de visibilizar todo y bueno, exigimos algún tipo de respuesta.、Uh -huh. Es lo que estamos intentando hacer y que, bueno, que se reintegre todos todo los sueldos que, que no están siendo pagados.、Uh -huh. Quedamos a disposición. Un abrazo grande. Muchas gracias. Les agradezco el espacio. Hasta luego. Chao, hasta luego.